Baldosa Floja Baldosa Floja Un espacio de debate Para no perder de vista la agenda de la ciudad ¡Hua! Baldosa Floja Todos los lunes a las 4 de la tarde Por Radionauta FM 106.3 Una semana pasó en la ciudad Se terminó el invierno, pero la primavera todavía no llega. No llegó. Poco a poco, la agenda vuelve a organizarse en torno al 27 de octubre. Y por eso va lo de la primavera. Más de uno sufrió las lluvias del sábado. Un día perdido. En la agenda vale destacar tres temas que resultan de interés para todos los platenses. La nebulosa entrega de subsidios municipales. La creación del Observatorio de Justicia y Seguridad. Y el felizmente logrado Hospital para los Hornos. En otras palabras, un dibujo una reacción electoralista y una victoria de la organización popular. Un buen contraste de noticias. Sobre los subsidios no hay mucho que decir. Posibles 2.500 pesos son una muy buena razón para mandarle una carta al intendente. Claro que los criterios y los contactos clientelares son azarosos, pero las expectativas y la bronca no. Ya veremos qué pasa y cómo se expresan. El flamante Observatorio de Seguridad y Justicia pareciera ser una buena iniciativa, a pesar de tener un tinte un poco efectista. Ojalá que pueda aportar y sistematizar datos sobre los niveles de violencia que sufre nuestra ciudad, aunque no sea para dimensionar el fenómeno de inseguridad en su justa medida. Sin embargo, al menos por ahora, no incluye las fatalidades del tránsito, que es sin duda uno de los mayores dramatismos que sufre la región. Por último, aunque no sea más para saludar y felicitar desde este joven y humilde programa, queremos reconocer el logro de la Asamblea de Autoconvocados por el ensanche de la Avenida 66, que tiene un nombre muy largo, pero a esta altura podemos decir que tienen historia o en su defecto le están construyendo. Entre otros logros alcanzaron que el Hospital de los Hornos hoy sea una realidad posible, Que sea una realidad, porque se va a inaugurar pronto, seguramente antes de las elecciones. Y es el primer hospital de Los Hornos en toda su historia. Sin pedir permiso, empujando, sin pedir favores a nadie, con organización y participación, siguen avanzando y siguen proponiendo cuestiones concretas para que los vecinos de Los Hornos vivan cada día mejor. Todo un ejemplo. Baldosa floja.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 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Le damos la bienvenida a todos y todas a esta edición número 3 de Baldosa Floja. Quien les habla es Daniela Ramos. Estoy acompañada como todos los lunes, desde hace tres lunes, más precisamente con Leandro Moretti y José Octavio Berchesi. ¿Cómo andan? Todo bien, por suerte. Bien, bien. Esperando la primavera todavía. Esperando la primavera. Para mí está un poquito sobreestimada la primavera, sinceramente. <risa> Esto de que haya que estar de buen humor porque ahora de repente hace calor, sinceramente no es lo mío. Vamos a tener que esperar más o menos una semana, más o menos, hasta que empiece la primavera verdadera. La verdadera primavera. Ahora hay 14 grados en la ciudad de La Plata. Nos acompañan en la producción también, como siempre, Sebastián Ovalle y Leopoldo Coda. Y tenemos de vuelta en la operación técnica a Gabriel Cartún. Manos mágicas. Manos Cartún. mágicas. Cartún. Así que bueno, nos vuelve a acompañar. Así que bueno, y estamos arrancando una nueva edición con algunas de las noticias que hoy estaba anticipando Leandro en su editorial. Tenemos bastante para estar charlando. Vamos a tener también invitados. Y como siempre, les recordamos a los y las oyentes cómo se pueden estar contactando con nosotros. Exactamente, tienen el teléfono fijo que es 451-6917. El email que es radionautafm.gmail.com y también pueden escuchar el programa en radionautafm.wordpress.com También el Twitter de Leandro. Arroba Leandro Amoretti con doble T. ¿Cómo andan ahí los tweets? Bien, bien. Estuve descansando un poco. Yo ya les dije, estoy un poco intermitente. y Pero esta semana, como arranca la campaña, me voy a volver a, a cebar nuevamente y a revisar todo el tiempo quién te retuitea, quién te sigue, quién te menciona. Y bueno, nada, así que pueden, pueden empezar a mandar mensajes, propuestas, comentarios, lo que quieran. Importantes hoy los tweets, ¿no? De Elía a la mañana sobre el tema de Sergio Massa y la caravana mágica que fue. Ah, no, los Lía no, no lo, lo sigo. No lo sé, dice Elía, bueno. No. no. Fueron. Eh, dice que los piedrazos y los balazos fueron supuestamente debido a que la gente está cansada, que no quiere que vuelva a las políticas de los 90. Así que bueno. Un saludo para Luis, que capaz que no está escuchando. Escuchaba a floja, aflojas, sí, sí, lo tuiteó el otro día. Pero bien, yo estuve informándome muy poco, estoy medio caída de un, de un paracaídas porque me, me fui a festejar la primavera a la playa, que es de donde soy, así que bueno, me perdí la primavera platense que vino con lluvia. Comenta a los oyentes, ¿de dónde sos? De San Bernardo, de sí. la costa, de la costa. ¿Dónde así. van? Todos los platenses, en una franja etaria de los 15 hasta los 20, es la ciudad de los platenses por excelencia. Ya los he sufrido, los quiero, ah. los quiero a los platenses, a los platenses te, pero los he sufrido en yo vacaciones. Te que he ido, sí, he ido sí, con, sí, sí. con mi grupo adolescente, todos juntos, para todos lados, con la pelota y el fernet. Me has contado esas anécdotas, me las, me las voy a, me las voy a guardar para algún, para algún diario local que quiera ahondar en tu pasado. Bueno, eh, tenemos invitados hoy, ¿no? ¿Es así? Vamos a tener invitados en el piso. Sí, va a venir Lucía Rabini, que no sé a qué hora viene la estamos esperando. Si todavía no llegó y está escuchando la red, ¿se puede traer un cafecito o un mate? Uy, lo para bien compartir? que haría. Y Lucía va a estar contando un poco sobre la charla que se va a hacer el día de mañana. Eh, una charla sobre problema y violencia de género. Y nos va a contar un poco hoy sobre qué va a tratar, ya que hoy es el Día Internacional eh, de, en contra de, de, de Lucha contra la Trata de Mujeres. Y bueno, además Lucía es compañera de lista de Patria Grande del Frente de Ciudad Nueva, es candidata a concejal y es una compañera, una gran militante del Espacio de Salud Médica y que trabaja hace algunos años en esos temas. Hoy tenemos la cabecera de lista, que alto nivel, ¿eh? Sí, este ¿no? programa se va para arriba. <risa> Impresionante. Bien, y tenemos también, eh, vamos a estar con compañeros y compañeras de Arte al Ataque, más precisamente con Pablo Cero que nos va a estar contando un poco lo que pasó este fin de semana, donde se hizo el primer festival de la cultura popular. Así que, bueno, nos sé, va a estar eh, comentando también en una entrevista eh, bueno qué ocurrió este fin de semana, qué tal estuvo ¿Qué, qué tal estuvo ese despliegue por toda la ciudad, un poco a contramano de estos Grandes recitales ¿no? que suele haber en la ciudad para saber que también hay cultura popular por distintos rincones de la ciudad. Yo les digo, yo vine a la fiesta. Ajá. Estuvo muy, muy buena la fiesta. Eh, incluso estuve en, entre los tantos que presentaba a Bolivia como un cholulo más. Y <risa> la gente estalló de alegría y bailó y se quedó. No sé hasta qué hora, porque yo me fui antes de que termine, pero la fiesta estuvo muy buena. ¿Y qué le pasó al intendente? con sus recitales que bueno, estaban, no salían, abrían el diario de mayor tirada acá de la ciudad y se podía encontrar todo el cronograma de la fecha esta del, del día de la primavera y había recitales por todos lados, ah, ¿sí? por, por las diferentes plazas, eh, tenías bandas como Amar Azul, Los Arándanos, toda la zona de Villa Liza, la zona de Gonet, Parque Alberti, pero la lluvia... No lo acompañó. No, no, nos contaron igual también que estuvo yendo. Los breres estuvieron yendo al Clásico Platense también. Fueron al Clásico Platense, exactamente. Yo lo vi desde la tribuna. Le mando un saludo a mis hermanos que acaban de estar escuchando. Los Berchesi ahí un poquito y un poquito, ¿no? Ese fue un saludo con algo de revancha, me da Está, la sensación. Algo de revancha. No, no, no, no, no. También al Tito acá le mandamos un, un saludo que nos debe estar eh, escuchando. Y bueno, sí, parece que apareció Gabriel Brera en la tribuna y lo ha mostrado por fútbol para todos y ahí lo, lo, lo han comentado que bueno que estaba ahí entre las dos las dos hinchadas viste que los políticos mucho no dicen con quién están y de qué equipos son seguro debe ser algún equipo de la acá de la ciudad o sí, sí es muy antipolítico o, que, que se declare por algún ¿no? claro entonces así que apareció Obrera y también apareció otro de los candidatos a presidente de gimnasia que corresponde y sería del ministerio de desarrollo social de la nación así que bueno apareciendo ahí, apariciones públicas por los partidos de fútbol. Bueno, aparecen y sí, la primavera la oportunidad para que todos aparezcan en cuanto evento se, se dé por la ciudad, ¿no? Bueno, vamos a tener también algún salteado más de noticias y demás con toda la actualidad local. Pero bueno, antes entonces vamos a ir entonces con, una, con un temita como para ir arrancando. Tenemos una pauta hoy que tiene varias canciones dedicadas a las mujeres porque hoy tenemos una semana atravesada por fechas que tienen que ver con la realidad de las mujeres, no solamente en la ciudad sino también alrededor del país estábamos, como comentábamos antes con el Día Internacional en contra de la Trata de Personas, algo que involucra de lleno la trata de mujeres, que es dentro de la trata de personas bueno, una de las más afectadas. Y por otro lado, este 28 también es el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto. Así que, bueno, eh, dos fechas que tienen que ver bastante con la realidad de las mujeres de nuestro país y del mundo. Vamos a arrancar entonces con un temita que es en francés. Sí, por lo menos acá sí, sí, está internacional hoy la producción eh, Jeve se llama Yo Quiero de el álbum Sass <tose> Suite au rite, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel Je n'en veux pas, offrez-moi une limousine J'en ferai quoi, papa, papa, pa, pa, pa, Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel Ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel J'en ferai quoi, papa, papa, papa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 J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi, moi je mange avec les mains, et je suis comme ça, je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie moi, je me casse de là, j'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça.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 Trouwens, klichters, bienvenue dans nos réalités Bueno, estábamos escuchando Lleve, yo quiero, del álbum SAS, del artista SAS. Y bueno, arrancamos ahora entonces con las noticias locales. A ver, hay varias cositas para tratar. ¿Por dónde arrancamos, José? Eh, bueno, la, el primer programa estuvimos hablando, vino acá una entrevista al piso, eh, por el tema de la ONG Defendamos eh, la Plata, y... Eh, también estuvimos hablando por, con el tema de la construcción que se estaba haciendo en calle 49, al lado de la Casa Socialista, y lo que, hicieron, lo que hizo esta asociación es denunciar al arquitecto que, hizo la, que estaba por hacer la construcción en la casa vecina, el arquitecto es Gustavo Blascone y lo denuncia por haber hecho destrucción del, del patrimonio histórico. ¿Por qué? Porque esas casas eh, estaban en el listado de casas patrimoniales de, de la ciudad, ¿no? Eh, acá la nota dice que se denunció al arquitecto por destruir una vivienda histórica ubicada junto al, a la casa del Partido Socialista y también por otra construcción de Calle 51 entre 4 y 5, que es una vieja la ex clínica Avenida y bueno eh, es lo que pasa lo que está pasando en la ciudad con el COVE, ahora están discutido ahora con el tema del del muchacho que en 8 y 32 murió electrocutado, también lo de la UOCRA, que nos puedes hablar un poco, Leo. Mira, recién el, pri el primer comentario que vos hacías, para el que no se ubica, es al lado donde estaba el pool Bananas, eh, bastante conocido algún, algún y, platense y con, se concurrido, acordar? que todos habremos ido alguna vez pero recuerdo que contaba Sergio Karakachov, que es el invitado, el representante de la Asamblea de Fendemos la Plata que vino, que contó que llamativamente derrumbaron una casa que era en realidad una partición de la casa al lado. En verdad, sí. el edificio que derrumbaron era parte, era parte de la misma construcción que la casa de la Unión del Pueblo, si no me equivoco, y compartían incluso el sótano, cosa que no se puede, no puedes derrumbar la mitad de una casa y obviamente se afecta al conjunto de la construcción, entonces eso quedó a medio terminar, quedó con agrietamientos por parte de la otra casa, o sea, claramente no se hizo un estudio de factibilidad. Y correctamente la ONG Defendamos la Plata lo denuncia para ponerlo sobre la mesa, no tanto por las expectativas de que avance en términos de sanciones administrativas o judiciales, pero me parece un buen trabajo el que hacen poniendo la discusión sobre la mesa y el nivel de improvisación, porque más allá que se busque la ganancia el negociado, un mínimo estudio de factibilidad digamos, es lo más razonable para hacer y resulta llamativo que no se den cuenta que eran casas gemelas y que no podían derrumbar algo que podía llevar riesgos hacia otras construcciones. Yo me pregunto el Colegio de, de Arquitectos también, cuál es el... el ¿Cómo se, se... ¿Cómo puedo decirlo? Eh, ¿Cómo se... ¿Cómo autorizan eso? ¿Cómo autorizan? Sí, no, no me salía la, la palabra. Eh, porque, bueno, la, la, están matriculados eh, acá, en, acá en la ciudad. Gustavo Blascones está matriculado acá en la, en la ciudad y no hay una crítica por parte del Colegio de, de Arquitectos a lo que fue el COU. Y hemos escuchado, se, se, se ha dicho que el, el, el presidente de, de, de, del Colegio de Arquitectos ha dicho que la ciudad puede llegar a tener el doble de edificios, perfectamente el doble de edificios de lo que tiene actualmente. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué, dicen, el, el, ¿Qué dice el Colegio de Arquitectos? Mira, en verdad, si no me equivoco, el Colegio de Arquitectos, en su momento cuando fue el coordinamiento Urbano, hizo una crítica un poco tibia, pero después de la inundación hizo una autocrítica muy fuerte. Sería interesante algún, en algún momento, en algún programa, invitarlos para discutir eh, frontalmente porque creo que seguramente tienen cosas para decir, no es que dicen nosotros ni no hicimos nada, hay que ver qué es lo que dice que hicieron, hasta dónde lo hicieron realmente, con qué énfasis, pero han planteado cierta autocrítica, pero evidentemente siguen pasando cosas como los dos ejemplos que vos pusiste y el más grave que es eh, la muerte de, del obrero de la Walker. Bueno, bien, anda con ganas de discutir, Leandro. Yo la semana pasada <risa> agendó ahí para discutir con la juventud del kirchnerismo. Ahora agendamos al Colegio de Arquitectos. Bien. Bueno, y la, el debate por seguridad en La Plata sigue estando a la orden del día. Obviamente va a ser una parte central de las campañas electorales, lo viene siendo en los hechos, sobre todo después de lo que fueron las pasos del 11 de agosto. En este caso, en el Consejo Deliberante se aprobó un observatorio de seguridad y violencia, que bueno, es una iniciativa que estaría interesante conocerla un poco más a fondo, quizás Leandro acá tenga un poco más de información, mientras que al mismo tiempo sigue habiendo repercusiones por la presencia de en la Ciudad de La Plata, como así a lo largo y ancho del Gran Buenos Aires. En este caso se hizo una denuncia hacia dos gendarmes de nuestra ciudad por violencia y amenazas en Citibel, si no me equivoco. Creo que acá estoy así buscando es. la noticia, pero fue en Citibel. Así que, bueno, un poco para, para ver por dónde está pasando la agenda de seguridad y, bueno, qué posibilidades ofrece este observatorio, qué, qué futuro tienen estas medidas que ya venimos presenciando en la Ciudad de La Plata, cómo lo Mira, yo ¿le? estuve investigando un poco y leyendo, y según diferentes encuestas, eh, que la verdad que no conozco la metodología en fino, las grandes preocupaciones de platenses eh, es en primer, la, en primer lugar la, la inseguridad y en segundo lugar el tema de las inundaciones. Eso tiene cierto asidero de verdad, verdaderamente es una preocupación de diferentes sectores sociales. Eh, la inseguridad claramente está impulsado por los grandes medios hegemónicos que todo el tiempo inflan esa preocupación, pero hay una preocupación, hay una demanda real que desde mi punto de vista eh, es una demanda que es apropiada por sectores eh, reaccionarios, por sectores de derecha, pero que en el fondo es una demanda democrática, porque la gente cuando exige seguridad y justicia exige que disminuyan los grados de violencia y en esa clave hay que interpretarlo. Y es por eso yo creo que desde las organizaciones populares tenemos que lograr trascender la denuncia. Hay que lograr trascender la denuncia, hay que entrar en la agenda de debate, hay que plantear propuestas concretas y propuestas que sean aplicables. Me parece que hay mucha tela para cortar y que a veces se renuncia a abordar esos debates porque es difícil, es un desafío, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y en ese sentido hay que discutir y generar propuestas. Yo estuve investigando un poco. Este observatorio, en principio, parece una buena iniciativa. Sería interesante tener información sistematizada y datos. Vamos a ver, todavía no tiene presupuesto, no hay ningún... Eh, académico, profesional que la vaya a dirigir, parece como yo decía en la editorial, una medida un poco más efectista para las elecciones pero um, quizá abre una arista nueva de debate que es darle un poco de realidad a estos reclamos porque como bien decía es una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos, sin embargo buscando información, yo digamos de lo que pude encontrar y me parece bastante coherente hay muchísimas más muertes en la ciudad por accidentes de tránsito que por eh, muertes en situaciones de delito encontré un informe de la Corte Suprema de Justicia elaborado por Zaffaroni, que tiene cierto aval académico y trayectoria y que plantea que para el Departamento Judicial de La Plata que reúne a nueve distritos eh, no me acuerdo exactamente cuáles pero es no, no solo es La Plata eh, para el año 2011 se denunciaron 40 homicidios y solo el 10-15% se corresponde con homicidios en situaciones de robo o sea, es un número eh, digamos es un número bajo en relación a lo que uno esperaría Son eh, hechos gravísimos, pero los números indican que el problema está un poco eh, inflado desde los grandes medios, desde el amarillismo eh, de los noticieros diarios. Pero bueno, hay que seguir discutiéndolo y hay que discutirlo en conjunto con otras situaciones de violencia, como yo mencionaba, que para mí es algo muy importante y grave, como son los accidentes de tránsito. Ese informe que vos decías eh, también indica que eh, la mayoría de los delitos son en contra de la propiedad privada cabe destacar, y también eh, lo que es el, este observatorio local de seguridad y violencia, eh, incluye a lo que son el delito de trata de personas y las distintas formas de violencia contra las mujeres, eh, es, un, es un proyecto que viene de la mano del, del oficialismo con la Presidenta del Consejo Valeria Mendolara, pero también eh, tiene un poco de lo que fue unos proyectos que presentaron el Frente Renovador y el FAP Ahí, digamos, le, le permito, le doy, le doy un punto positivo a Politriten, que tantas veces le ha criticado por otros temas. Que a Jacinta. A Jacinta Politriten. Un saludo para Jacinta Politriten, que escucha a Baldosa Floja. Quizá, quizá, quizá que lo escucha, pero tantas veces le ha criticado y en este momento <risa> ella planteó con énfasis: es un tema que siempre toma, que se incorpora en el Observatorio de Seguridad eh, y Violencia, el tema de la trata de personas, que en la ciudad es importante. Bien, y acá en el ámbito también de la política local tenemos, por lo que estaba viendo, Pacharotti, quien estuvo en su momento presidiendo el Consejo Deliberante de La Plata, denunció una operación en su contra. ¿eh? ¿Ah, sí? Salió a decir que lo están matando en los medios y que eso tiene que ver con que básicamente hay una operación del bruerismo para deslegitimarlo porque él decidió irse de ese espacio político, salió a decir una serie de cuestiones La verdad es que uno revisa los medios y sobre los políticos, guarda, Alejandro. ¿eh? Se dicen cosas tremendas, tené cuidado con tu pasado, yo no sé si tenés algún no hijo no declarado, si tenés algún negocio no declarado. Puede haber fotos que lo compliquen. Fotos que lo incriminen, me parece que hay muchas, así que no sé cómo te ves vos eh, ah. con esto de, de, las, de las operaciones mediáticas. No tengo miedo, tengo total seguridad y confianza <risa> en mis compañeros. Bueno, bueno, viene ahí porque, nada, eh, al contrario, Pacharotti no tiene ninguna, ninguna confianza en, en su círculo. Dice que, bueno, que tiene que ver con una. Que de hecho, esto dice, nada, lo, lo hice con cierto lamento, ¿no? Dice, esto se convirtió en algo muy distinto a lo que combatimos durante los épicos años previos a ganar la intendencia. Está hablando de una gesta épica eh, por parte del brerismo la verdad que, bueno. Es un tipo muy sagaz, Pacharotti, fíjate. Así. ¿Ah, ¿Vale? sí. Que le, sí, lee de declaraciones, es un tipo muy inteligente, un estructura intelectual. <risa> Eh, terrible. ¿no? Así que, bueno, muy preocupado. Nada, yo te quería advertir, Leandro, que tengas cuidado con, con las operaciones mediáticas en tu, en tu contra, porque, bueno, pueden llegar a ser, por lo visto, muy graves. Bueno, nos están pidiendo de acá, desde la producción. Que, que redondiemos, me parece. Yo no, todavía estoy entendiendo las señas radiales. No sé vos, Leandro. Yo <risa> no, a veces, yo no, nunca no les sé, entendí. Yo no sé si a veces nos están... ¿Qué nos están queriendo decir? Si nos están insultando. Siempre nos están retando. Siempre va a ser para un reto. Claro, nunca tengo muy en claro. Acá lo, lo, lo dejamos... Eh, depositamos en toda esa confianza yo, en José. Yo sería como su director, ¿no? Exactamente. Exactamente. Acá estamos supeditados. Eh, también queríamos mandarle un saludo a la gente de la localidad de Lisandro Olmos que este fin de semana pasado ha cumplido 102 años esta localidad, que es la principal región hortícola de la Argentina. ¿eh? Ahí, eh, bueno, grandes productores. Grandes productores. Ah, está la cárcel Dolmos, a través de la cárcel Dolmos se, fueron, se fue transformando el barrio. así se fue transformando Tomate, la la pimiento, Tomate. alcauciles. Una zona productora importante de, de la región. Te a veces se olvida, ¿no? A veces se piensa que La Plata es solo este cuadrado de edificios y de, y de cemento, y la verdad que es un partido... Que es, eh, desde el punto de vista agropecuario, importante Por suerte no, por suerte no solamente este cuadrado Bueno, ahora sí, avanzamos entonces Vamos a, vamos a una tanda ¿sí? Si no me equivoco Vamos ahora con un tema Que es la otra del álbum Amanecer luchando Adelgaza Súbete ese escote y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 porque no solo hablamos, sino que también escribimos Facebook, Radio Nauta, en nuestro muro, libre expresión. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La bicicleta, delivery de pizzas horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. La, la bicicleta. bicicleta.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 Radionauta 106.3 Radionauta interviniendo en la ciudad sonora Cuando Radionauta suena la ciudad ¿Acaso no poseas gran talento? Cambia Interpelamos, no interferimos Música por favor La ciudad tiene voces en Baldosa Floja las escuchamos. Entrevista de la semana. Bueno, y así es, arrancamos con la entrevista de la semana. Estamos recibiendo en el piso a Lucía Ravini, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, va recuperándome en realidad de un cuadro de gastroenteritis aguda que me agarró el fin de semana. No sé por qué siempre estas cosas se agarran los fines de semana. El peor momento. Sí, bueno. pero bueno, acá estamos. Bien, llegaste entera el lunes. Sí. Vamos a permitirle entonces a Leandro que nos presente, más precisamente a Lucía, su compañera de, de fórmula en este caso, por Patria Grande en el Frente Ciudad Nueva. Contanos un poco quién es tu compañera en este caso. Como ya mencioné, es... Es la compañera de lista, pero más que eso es una compañera, ¿no? una, otra, otra militante que le toca, al igual que, que a mí, poner la cara, eh, ir a los medios, ser candidato, que para nosotros es algo nuevo y es algo, es algo difícil. Así que, nada, siento, siento felicidad que ella venga al programa y de compartir la lista con ella, porque la verdad que trabajamos muy bien y estamos contentos de asumir esta nueva experiencia juntos, que siempre es más fácil que hacerlo solo. Así es, totalmente, coincido plenamente. Bueno, y un poco la idea es que en esta entrevista podamos desarrollar algunas cuestiones que en los hechos ya se vienen desarrollando, bueno, en los debates propios de, de, de lo, no solamente de, de la organización, sino también los que se están dando eh, a nivel local y a nivel nacional. En este caso vemos como muchas veces en las campañas electorales aparece bastante invisibilizada eh, la situación de las mujeres o la agenda de las mujeres, que la verdad es una agenda bastante nutrida y que, bueno, atraviesa nada menos que... A A una buena parte de la población local, regional, nacional así que es interesante poder ponerlo en la agenda, no desde los clichés no desde la cara en el cartel solamente que aparecen varias fórmulas donde parece que con una cara femenina estuviera saldado todo un debate en relación a cuál es la agenda de, de las mujeres así que nos parecía interesante poder estar abarcando, abarcando un poco ese tema ¿vos cómo ves Lucía un poco en esto desde tu breve experiencia en este caso en la, en la campaña electoral y desde tu recorrido militante, cómo ves que se abarca lo que es la agenda de las mujeres a nivel, a nivel político? ¿Cómo ves que se, que se viene abarcando? ¿Si se viene encarando con seriedad o no? Bueno, en realidad eh, no, por ahí lo que vemos con, e con esta agenda es que eh, tiene la cuestión del oportunismo o, o de ele lo electoral digamos, está atravesado por eso cuando en realidad no, no viene con un trabajo detrás de las organizaciones eh, Que, que sí, digamos, hemos podido plasmar en leyes en otros momentos eh, nuestras reivindicaciones, ¿no? Eh, pero no que se venga tomando con seriedad y con un diagnóstico de situación eh, realmente comprometido y que tome nuestras voces también. Es un poco la idea que, que queremos llevar al panel de, de este martes, que es un panel eh, bien nutrido, con panelistas heterogéneas que... Representan a los efectores de salud, a las organizaciones sociales, a organizaciones gremiales incluso, que también tienen diferentes perspectivas sobre temáticas de género, pero nos parece interesante que se pongan en debate esas perspectivas porque entre todos somos los que tenemos que impulsar políticas públicas eh, que salden una situación de vulnerabilidad de las mujeres. Bien, y un poco también lo que estábamos charlando hoy es que esta semana tenemos eh, una serie de fechas que eh, en algún punto también ofician como eh, bueno momentos eh, para poder llevar adelante jornadas de concientización, de lucha, de trabajo, en relación a alguna de estas problemáticas puntuales que podemos empezar a, a abordar. Una es el día de hoy, más específicamente el Día de Internacional en contra de la trata de personas, donde ahí veíamos que uno de los puntos eh, interesantes a poder tratar es la trata de mujeres, que en este caso bueno, es, una, es, una es una problemática a nivel global, pero que en Argentina tiene cifras alarmantes y tiene casos de mucha resonancia. Y por otro lado tenemos este 28, el día también de la lucha por la despenalización y legalización del aborto. Ahí vemos dos temas que forman parte de la agenda de, de, de las mujeres. ¿Cómo ves esto, Lucía, vos, eh, a nivel local? ¿Cómo ves que se viene abordando esta problemática? en el caso de la ciudad de La Plata? En el caso de La Plata, sabemos que La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires forma parte de los principales destinos de, de mujeres víctimas de trata junto con la provincia de Córdoba, eh, entonces por eso mismo eh, tiene una relevancia que, que no vemos que, que se corresponda con estar en agenda, ¿no? Eh, vemos que la connivencia policial, judicial, de diferentes actores está um, vigente, y esto lo denuncian las organizaciones gremiales, esto va a ser abordado mañana en el panel, eh, incluso también con, con mujeres que son eh, que, que, digamos se definen como trabajadoras sexuales, vemos el amedrentamiento como ocurrió hace dos semanas con allanamientos ilegales, con armado de causas, por lo cual se realizó una marcha, eh, de manera que hay mucho para hacer en relación a eso. También tenemos información de, de burdeles, de prostíbulos, de lugares eh, donde están las mujeres total, de forma totalmente ilegal y que es muy difícil desactivar esa trama por, por toda esta complicidad que decimos y por el, por el poder político que está in, inserto ¿no? ahí. Bien, y como trabajadora de la salud, eh, nos interesa saber cómo se encara eh, la lucha por la despenalización y la legalización del aborto, ¿no? que es un uh -huh. tema que todavía no llega al Congreso. Hay un, hay un proyecto de ley que todavía no está, no está pudiendo llegar al Congreso. Y eh, bueno, es algo que de cualquier manera está en debate a nivel social, ¿no? ¿Cómo vemos que se puede seguir avanzando en este debate? Que también en cuenta del otro lado, eh, algunas voces, eh, bueno, voces a favor, voces en contra. Eh, ¿Cuál sería la manera de poder ir avanzando? Porque ya en agenda está, claramente está. Bueno, primero que nada, con respecto al aborto lo que tenemos que tener en cuenta es que es una cuestión de salud pública, no es una cuestión de filosofía con respecto al concepto de que es vida o no, eso es algo que lo dejamos para el ámbito privado, el ámbito de la religión, el ámbito donde cada uno quiera reflexionar sobre estas cosas, pero lo que es a la salud pública es una cuestión de Estado, eh, y si vemos que el aborto es la primera causa de mortalidad materna, bueno, algo tenemos que hacer con respecto a eso, ¿no? Eh, de manera que, bueno, por un lado tenemos los proyectos de ley que no están avanzando, hay varios, eh, que por ahí varían en la cuestión de las semanas ¿no? eh, y cómo se aborda eh, interdisciplinariamente o no la problemática, pero sí tenemos algunas herramientas como para avanzar que tampoco se están cumpliendo y eso es lo grave, digamos. Por un lado lo que son las consejerías, eh, salud eh, sexual responsable, que es un dispositivo muy importante para prevenir eh, esta problemática porque no hay ninguna mujer que quiera pasar por una situación de aborto y eso lo tenemos que remarcar. Y eso no está lo suficientemente jerarquizado, los efectores de salud, en las escuelas tampoco se aplica la educación sexual integral, eso por un lado. Eh, por otro lado tenemos la, una resolución ministerial del 2007 que dice que eh, hay, eh, digamos, la consejería de pre y posaborto es una herramienta legal que los efectores de salud tenemos la obligación eh, de asumir enmarcado en el derecho a la información que tienen las mujeres y eh, cualquier persona ¿no? que, que tenga que trabajar, atravesar esa situación, de tener la información de cómo hacerlo de forma segura, ¿no? desde la idea de que si esa persona lo va a hacer de todas maneras, nosotros no podemos privarlo de, de ese derecho a la información. Y eso tampoco se está cumpliendo por una cuestión de, por ahí de, de una hegemonía, de una moral Que, que también es ilegal porque hay una cuestión que es la objeción de conciencia, las personas eh, tenemos derecho a ser objetores de conciencia Pero una institución no puede ser toda objetora de conciencia, ¿no? una institución de salud. Siempre tiene que haber alguien que garantice, que viabilice ese derecho. Y eso es lo que no se está cumpliendo. También tiene que haber una lista, un listado de los objetores de conciencia por institución previo. No es que ante un caso de repente las personas pueden declararse objetores o no, sino que eso tiene que estar antes estipulado y fundamentado, ¿no? Eh, y eso tampoco está. Y lo mismo la garantía del aborto no punible. Tanto desde el primer nivel que hay eh, evidencia eh, mundial que dice que se puede garantizar el aborto no punible en el primer nivel gracias a la tecnología del misoprostol ¿no? que nos permite esto, como en el segundo nivel, porque a veces el misoprostol no nos alcanza y tenemos que tener bien aceitado este mecanismo de referencia y contrarreferencia para que se garantice en un segundo nivel si la situación lo requiere. Todo esto, bueno, está faltando. Yo quería aprovechar la presencia de Lucía y la charla de mañana para mandarle un saludo a las compañeras del Espacio de Mujeres del Frente que han sido, han sido pioneras eh, en el tema y vienen dando estos debates con mucha fuerza y mañana van a estar en el panel, si no me equivoco pero quiero avanzar en preguntarle a Lucía disculpen el proselitismo, pero nos vamos acercando a las elecciones y es una buena oportunidad para que Lucía nos cuente un poco cuáles son nuestras propuestas para el tema, para las políticas públicas eh, hacia la mujer y hacia los, hacia los temas de agenda hacia la mujer. En principio propuestas a nivel municipal, pero que tenemos ambición de llevar esas propuestas a otros niveles. Uh -huh. Bueno, eh, en línea con lo que venía diciendo, por un lado, la, la plena vigencia de este derecho que estamos diciendo de, del aborto, eh, no punible de las consejerías pre y post aborto, ampliando también no solamente los efectores de salud, que si nos quedamos en eso eh, vale la pena decir que son muy escasos, tenemos 45 unidades sanitarias para una ciudad de 654 mil habitantes, digamos. Eh, entonces nosotros tenemos también eh, un proyecto que vamos a lanzar esta semana de, de red entre el, el, nuestro espacio de mujeres, el espacio de salud y efectores de salud, con dispositivos de consejerías pre y post aborto eh, donde justamente se integran estos actores y esta integración de, de los actores de la sociedad de las organizaciones sociales y del estado es parte de de nuestra también nuestro eje de campaña la participación comunitaria eh, bueno por otro lado la, la efect, el efectivo cumplimiento de la ley de trata de erradicación contra la trata de personas que está prácticamente intocado, no, no, eh, hay que avanzar en el desmantelamiento de todos estos eh, lugares de, de explotación y de trata. Y, bueno, y digamos transversal a esto es eh, erradicar la precarización laboral existente en el municipio, porque hay muy buenas leyes también, no quedarnos solo en las leyes. Eh, pero que se efectivicen depende de que haya trabajadores comprometidos, capacitados y con condiciones de estabilidad eh, y, y dignas digamos, de remuneración adecuada para que puedan impulsar todas estas políticas. Y eso es un flagelo que atraviesa todo el municipio y que tenemos que combatir como patria grande, como organizaciones, porque si no es muy difícil avanzar. A nivel municipal, agrego, está, existe la ordenanza 10.829, que es de agosto del 2011 que plantea la clausura de lugares que promuevan y ejercen la prostitución y es una ordenanza que es denunciada por diferentes organizaciones de mujeres, ya que no se cumple en su plenitud. Uh -huh. Y quiero agregar, en relación al tema de violencia que me estaba faltando, que hay un programa municipal que se llama Profabi, que consta de cuatro grupos de psicólogos y trabajadoras sociales y que trabaja en red, supuestamente también, con... Eh, otros dispositivos municipales de refugio, que además de la precarización laboral que sabemos que existen estos dispositivos, eh, son eh, alarmantemente insuficientes. Contamos con dos psicólogas cada diez unidades sanitarias que hacen un, una ronda, digamos, eh, permanente en la semana y que se apoyan en una psicóloga que tal vez va dos días a una unidad sanitaria. Con eso, digamos, es muy poco lo que podemos hacer. Bueno, mucha información realmente, ¿eh? repetimos entonces para quienes nos están escuchando que mañana martes a las 17.30 horas, si no me equivoco, se va a estar realizando este panel que mencionaba Lucía previamente, eh, donde se van a estar abarcando bueno, muchas de estas temáticas en la Facultad de eh, Humanidades. Antes de cerrar la entrevista, estaría bueno que, bueno que Lucía nos pueda comentar un poco más a nivel personal cómo viene viviendo todo este proceso de, de la campaña de qué manera trastocó su vida, cuántas propuestas indecentes viene recibiendo y demás. Bueno, no, propuestas indecentes no hay en realidad. Siempre que sea en el marco de respeto nada es indecente, ¿no? Eh, No, bueno, en realidad corriéndome un poco de ese terreno pantanoso eh, me trastocó un poco mi realidad porque nosotros veníamos apostando fuerte y lo seguimos haciendo a un espacio de, de graduados al que yo le vengo poniendo también mucho el cuerpo porque nos parece prioritario eh, en la ciudad, la disputa en la universidad. Así que eh, estamos lanzando el colectivo Floreal Ferrara de graduados y docentes por educación y salud pública eh, y vamos a estar participando en las próximas elecciones de graduados, así que hacemos un llamamiento a todos los graduados médicos y obstétricas que son los que participan en las, en las elecciones a empadronarse con nosotros o en la facultad eh, de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, y a votar eh, en las próximas elecciones a una opción que, que vaya por la salud y la educación pública y no por la, la, por la salud como una mercancía como es actualmente, ¿no? Bueno, bien, muy necesario en la facultad uh -huh. ¿no? de Medicina de Acá de La Plata, que tiene un historial y un prontuario bastante, bastante complicado. Bueno, nos estamos yendo a una tanda, ¿no, señor productor? Bien, acá me está señalando entonces que nos estamos yendo a una tanda con eh, un nuevo tema musical, en este caso de Fabiana Cantilo, Mary Poppins y el desollinador. Cuento con las alas del mar, si no encuentro. Bueno, vamos finalizando la entrevista con Lucía Yo que le quería agregar a la pregunta que le hizo Daniela Es que también en cómo se siente Me tiene que aguantar a mí Me <risa> tiene que aguantar a mí que eh, soy un pesado Soy un pesado, la llamo varias veces por día Y me olvido de las cosas, la verdad Y así que bueno, me tiene bastante paciencia Así que le agradezco que haya venido al programa Y que le agradezco que me tenga paciencia también como candidato pesado No, por favor, si también me has tenido que tener paciencia de mí con todas las preguntas que te he hecho al principio Toda la incertidumbre y todo Así que bueno, no, mucha contención, mucha contención de todo el equipo de Patria Grande Hoy pues está bueno, la verdad es un orgullo y una alegría militar así Bueno, dos tremendas personalidades ¿eh? que comparten acá, que encabezan la lista de Patria Grande Personalidades fuertes también, ambas las dos y con mucho para aportar Así que bueno, gracias Lucía por habernos acompañado entonces hoy te vamos a seguir molestando seguramente en algún momento más para hacerte más preguntas y demás. Bueno, no hay problema porque me divertí mucho, así que espero poder volver. Bueno, bien, la despedimos a Lucía entonces. La ciudad tiene voces. En Baldosa Floja las escuchamos. Entrevista de la semana. Che, los productores están metiendo mano Me parece en el Twitter de Leandro Moretti Acá hay una chica que pone Más lindo Leandro Moretti Yo no sé si fueron los productores O es una, una fanática Fue Seba Fue Seba me parece Le están queriendo rankear el Twitter Bueno, bien Las cosas que uno se encuentra ¿no? O sea, los comentarios que despierta Y, y, y la primavera y baldosa floja Bueno, eh, venimos entonces con la segunda entrevista, estamos recibiendo en este caso a Pablo Bucero, compañero del Frente Popular de Río Santillán Corriente Nacional, que forma parte de Arte al Ataque, que este fin de semana estuvo llevando adelante junto a distintos grupos, experiencias y colectivos, el eh, primer eh, Festival de Cultura Popular, si no me equivoco. Correcto. Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo le va? Leandro, Buenas Dani. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Pablo, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Aprovechando que ahora está, parece que va arrancando la primavera de a poco, Ajá. dos días después, pero va levantando un poquito la temperatura. ¿No los trató bien el clima este fin no, de semana? No, no. La verdad es que la primavera llegó medio otoñal. Ajá. Este, y bueno, eso hizo bajar un poquito la actividad, pero la verdad es que fue muy lindo. Estábamos muy contentos y contentas con, con este primer festival de la cultura popular y autogestiva porque eso, más allá de, del clima que no, no acompañó, este, lo que hizo que, bueno, que la convocatoria sea un poco más baja de lo que esperábamos, eh, se pudieron hacer todas las actividades, por lo menos todas las que estaban pensadas eh, pensado para hacer adentro de, de distintos espacios, bajo techo se pudieron hacer, y la verdad que nos puso muy contentos encontrarnos con tantos, eh, eh, tantos colectivos y tantos espacios culturales de acá de La Plata, que, que la venimos peleando y, y construyendo esta cultura día a día, encontrarnos este 21 de septiembre fue muy, muy gratificante. Bueno, ustedes, por, por un lado, eh, dicen que esto sería como una contrapropuesta a lo que vendría a ser los recitales de Plaza Moreno, los mega recitales que se estuvieron difundiendo eh, la semana pasada en los grandes diarios de, de acá de la ciudad de La Plata, y comentarnos un poco cómo, qué, qué espacios había, qué, qué se pudo visitar. Este, sí, nosotros y nosotras planteamos que esto es eh, una, no algo... Eh, Es algo alternativo a lo que plantea el municipio y algo real a lo que plantea el municipio. Digamos. Esto, lo que fue el Festival de la Cultura Popular Autogestiva eh, fue llevado adelante por 10 eh, espacios culturales de la ciudad que construyen cultura de lunes a lunes, este, todos los fines de semana con actividades, que hacen cultura y hacen su trabajo a pulmón, autogestivamente, eh, bancando sus espacios, luchando muchas veces contra las políticas del municipio, de cerrarnos, de, de querer clausurarnos, de ponernos trabas a, a, la, a, a nuestro desarrollo. Y la verdad que fue eh, concentrar todas esas experiencias, ese potencial, en un día este, donde nada podíamos encontrarnos charlas, presentaciones de libros, eh, música en vivo, poesía. Hubo este, también, eh, se organizó un intercambio de semillas, eh, una charla sobre permacultura. Digamos, fue eh, mostrar también un poco esa diversidad que hace a la, a la cultura de que se desarrolla en estos espacios, a lo que es la cultura platense, que no es una cultura que se reduce, como decías, ni a mega eventos, ni a los mega shows que organiza Bruera, ni a los, eh, a, a los artistas de renombre, sino que... Es una cultura que desarrollamos todos y todas desde nuestros pequeños espacios y con esta diversidad que nos, que nos hace. No hubo carrera de rollers entonces. No hubo roller derby este, porque entendemos que, nada, que la cultura va más allá de, de, tres, linea, de tres ruedas en línea este, y no, no hubo ni roller derby ni, ni nada de eso. Hubo, sí, eh, cosas muy interesantes, vamos a nombrar algunas a de ver, las dale, que hubo. A ver, dale, dale, conta, por favor. Este, estuvo, hubo música en distintos lados, en Penthouse, en Celaví, estuvo tocando eh, en Penthouse Sol Rubio, eh, Gabriel Dávila, estuvo también eh, en Celaví, no, no lo tengo anotado acá, me lo olvidé, pero estuvieron tocando sí, sí, también, así, demasiadas cosas pasaron. Este, hubo acá en el Olga charlas, ahí, ¿Cómo? Martín Berto, ¿cómo se la vi? Muy bien la producción, que está muy, muy ahí engañar? afilada la, qué la producción. No, digamos, ¿qué, ¿Qué haríamos sin ellos realmente? La este, bueno, acá en el Olga también una, una charla muy interesante donde participaron eh, Omar Musa y el Carnaval Itinerante, que es una experiencia que, que, bueno, que también viene de, de lo que eran los carnavales, eh, la organización del Carnaval en La Plata, que venía haciendo, se venía haciendo en 1771, Bueno, es un grupo muy grande de, de experiencias que organizan el carnaval que se van de ese espacio porque es un espacio que termina siendo eh, hegemonizado y acaparado por el municipio y empiezan a organizar el carnaval de otra forma, itinerante en distintos barrios, el año pasado lo hicieron en el Galpón de Tolosa, dicen que fue una experiencia muy linda. Y bueno, ahí en esa charla, por ejemplo, pudimos esto, ¿no? intercambiar distintas experiencias de cómo, eh, cuál es la relación que tenemos los espacios y las experiencias de cultura popular autogestiva con este municipio y específicamente con las políticas culturales de este municipio. Bien, y bueno, un poco para ir, para ir cerrando, bueno, esto es un primer festival que evidentemente bueno, tuvo un, un buen comienzo. Hay toda una agenda no de acá a fin de año que estaría bueno, bueno saber eh, cómo sigue esto de la construcción de cultura popular en, en la región, qué otras actividades tenemos por delante, cómo se sigue, cómo se participa. Y la verdad que por ahora primero nos queda la, un cronograma de juntarnos otra vez todos y todas las que hicimos el festival para hacer un balance colectivo, que bueno, todavía no, no pudimos tener esa instancia, y la verdad que esto se está recién armando, este espacio lo, se empezó a, a organizar hace un mes, un mes y medio como mucho, lo cual también nos pone muy contentos y contentas de haber, en este poco tiempo, haber desarrollado esto, y nos muestra un potencial eh, tremendo, digamos, creemos que Realmente se puede proyectar un segundo festival de la cultura popular autogestiva grande como lo que fue este y ir teniendo distintas actividades eh, coordinadas en, a lo largo del año, que es lo más rico, ¿no? Poder, eh, veíamos que, por ejemplo, se dio una, una relación muy linda en, en este 21 entre Penthouse y La Minga que comparten manzana, eh, están a una cuadra de distancia sobre la misma manzana, Y bueno, poder ahí articular entre las dos casas eh, y empezar a articular ese tipo de experiencias. ¿no? Hay un montón de experiencias que incluso no pudieron eh, ser parte de esta, de esta primera edición, pero bueno, nos vamos a ir encontrando este, y bueno, empezar es eso, empezar a generar estas pequeñas redes para que nada podamos mostrar eh, definitivamente la construcción cotidiana de, de la cultura que hay en la ciudad de La Plata. Una próxima fecha que sea vecina es el 19 de noviembre, el cumpleaños de acá de la ciudad de La Plata, así que se podría pensar... Y el 19 de noviembre, el día anterior, también por eso mismo, porque el 18 de noviembre es anterior al 19 de noviembre, se hace la noche de los teatros eh, independientes, también un poco en la misma lógica de mostrar eh, otra alternativa a, a otra cara de la cultura de la ciudad de La Plata, que no se concentra en la Plaza Moreno, sino que también está dispersa, ...y que es muy interesante, o sea, también hacemos esa invitación... ...que vayan agendando el 18 de noviembre la noche de los teatros. Yo quería meter un comentario, Dani no va a dejar que me extienda demasiado... ...porque se termina el programa, pero me parece que queda pendiente... ...una invitación, una nueva invitación para, para Pablito... ...y para los compañeros de Arte al Ataque porque toda esta demostración de trabajo, de trayectoria, de diferentes centros culturales, demuestra no solo que hay una alternativa, sino que hay una posibilidad real de disputar las políticas públicas en lo que hace a la cultura. El municipio intenta hacer cosas, pero ni siquiera puede, porque no tiene con qué llenarlas. Y creo que el desafío, la tarea y el debate es cómo logramos que toda esta cultura alternativa dispute la cultura que se intenta llevar adelante desde las políticas públicas, puntualmente desde el municipio, y también desde la gobernación. Así que eso queda como pendiente, ahí lo, lo, lo, plan lo planteo nomás, pero me parece que es algo que merece discutirse y este programa puede plantear un, un puntapié. Bueno, muy bien, bien, bien. Seguimos entonces, ya vamos a tener que ir cerrando. Acá me hacen algunas señas. Vamos a cerrar con algunas invitaciones, algunos chivos, algunas cositas que nos quedaron pendientes. Por ejemplo... Primero que nada, vamos a despedir a Pablo Cero. no nos va a quedar acá... Así, mirando... Mirándonos, o lo podemos incluir al programa, directamente sumarlo... Que se quede, que se quede... Yo me creo quedo, que Me queda hasta el cierre. Que se quede hasta el cierre, no, va, va, a ser, va a venir muy bien. Eh, le agradecemos a Pablo y a los compañeros y compañeras de Arte al Ataque, recordamos que el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, así como participó de esta actividad, permanece abierto durante todo el año, a todos los que quieran acercarse, pueden hacerlo en 60 entre 10 y 11, que es donde nosotros estamos, sin ir más lejos... Y bueno, tenemos una agenda en la semana de la cual nos vamos a, a ocupar de algunas cuestiones puntuales. Eh, en concreto, tenemos la la, um, el panel de mañana martes, ¿sí? del que estuvo hablando Lucía hace un rato. Y tenemos también una charla de la cual va a estar participando Leandro Amoret el miércoles a las 7 de la tarde en la Ciudad de Buenos Aires, donde se van a discutir movimientos populares y elecciones. Sí, un lindo debate para compartir con otras experiencias novedosas como son la, hija, la de Luciana Santillán, la hija del perro Santillán, en Jujuy, la de los compañeros de Ciudad Futura de Rosario y con los compañeros de María Popular de Capital Federal. Aprovecho para invitar a todos mis amigos que trabajan en Buenos Aires que pueden salir de su trabajo y pueden venir a la charla y después nos podemos ir a comer una pizza ahí a banchero o a tomar una cerveza por el centro. Así que los invito a todos aquellos que quieran, que estén en Buenos Aires, que salgan a trabajar de Buenos Aires y quieran ir a, a la charla a compartir los debates y los balances de las elecciones. Recordanos, Leandro, ¿dónde es? Es en la Ciudad de Buenos Aires, en el local de eh, Ate, si no me equivoco. En el local de Ate, en calle Belgrano, y no sé si tenés ahí el número exacto, pero es ahí en Belgrano casi 9 de julio. Belgrano 25-27. Belgrano 25-27, es ahí a una o dos cuadras de la 9 de julio, queda muy cerquita para después tomar el plaza y volver hacia La Plata. Bueno, bien, arrancaron de vuelta las elecciones. Esperemos que eso no te aleje de nosotros, Leandro. Recordá que tenés este programa siempre a las 4 de la tarde. Ya veo que se se, nada, se, se, se, se le va el humo a la cabeza y se olvida de que tiene un programa, se olvida de nosotros. Nos quedamos, nos quedamos sin el, el conductor del programa. No. Bueno, eh, ¿algún saludito antes de que cerremos? Eh, vamos a mandarle un saludo al Tito que está acá insistentemente pidiéndolo el saludo, el abrazo y los besos. Eh, lo vamos a hacer ya que su compañero que viene trabajando muy bien... Eh, en la campaña de de Grande y esperemos que lo siga siendo así y siga ocupando el espacio público para que entremos al Consejo Deliberante porque hoy arranca la campaña y me estoy entusiasmando así que estoy contento esta semana, así que le mando un saludo a él y también le voy a mandar un saludo a mi vieja que hasta ahora nunca le mandé Muy bien, ya era hora eh, ya No se, no se me, me ha ofendido todavía, pero le mando un, un abrazo y bueno, que me va a bancar durante este mes de, de locura Bien, vos José le mandaste todo a toda tu familia que por lo a visto A mi familia, sí, que se ha comunicado la otra vez, a Ceci también y amigos que están escuchando. Hinchas de gimnasia. A ah, hinchas de gimnasia, sí, también le mando saludos a mis hermanas especialmente. Pero bueno, no, es para hacer otro programa, si quieres. Bueno, bien, bien. Nos dejamos entonces el clásico platense para otro programa. Bueno, un saludo también le mandamos a Lucio, que hoy está cumpliendo 30 años. Así que ah, le mandamos un saludo. Así que bueno, bueno, nos estamos despidiendo, sí. así que los dejamos entonces antes de irnos con un nuevo temita de cierre, en este caso de Miss Bolivia que estuvo este fin de semana, que la presentó Leandro, que participó de la fiesta, así que bueno, nos vamos a estar despidiendo con ella, así que le, los esperamos a todos el próximo lunes a partir de las 16 horas, como siempre, en Radio Nauta 106.3 y nos vamos ahora entonces con Miss Bolivia.